10 En la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330 estaba el principito. Con el fin de hallar una ocupación y para instruirse, empezó entonces a visitarlos. En el primero vivía un rey El rey, trajeado de púrpura y armiño, se encontraba sentado en un trono majestuoso, aunque sumamente sencillo. "Ah, ¡Oh, ahí está un súbdito", dijo el rey cuando vio al principito. Entonces el principito pensó: "¿Cómo me puede reconocer si nunca me ha visto?". No sabía que el mundo está muy simplificado para los reyes todos los hombres son súbditos Acércimate para que pueda verte mejor le dijo el rey que estaba orgulloso de ser finalmente rey de alguna persona Entonces el principito buscó dónde poder sentarse pero el planeta se encontraba totalmente ocupado por el grandioso manto de armiño permaneció pues de pie y bostezó porque estaba agotado El protocolo prohíbe bostezar frente a un rey le dijo el soberano No te lo permito No puedo dejar de hacerlo contestó el principito confundido Hice un viaje muy largo y no he dormido nada Entonces le respondió el monarca Te ordeno que bostezes No he mirado bostezar a nadie desde hace años los bostezos son una curiosidad para mí Bosteza de nuevo te lo ordeno Eso me da miedo no puedo dijo el principito sonrojándose Hum hum contestó el rey Entonces te doy la orden de que bostezes y de que no vos furioso empezó a murmurar algo sobre todo al rey le agradaba que su autoridad fuera respetada y no soportaba que no lo obedecieran era un rey totalitario pero daba órdenes razonables porque era muy bueno decía frecuentemente si ordeno a un general que se transforme en ave marina y si el general desobedece no será por culpa del general Sería mi culpa. —¿Me puedo sentar? —preguntó el principito con timidez. —¡Te ordeno que tomes asiento! —le contestó el rey, que recogió un faldón de su manto de armiño con toda majestuosidad. El principito se asombró. El planeta era pequeñísimo. El rey, ¿sobre qué podía reinar? —¡No! —Sir —le dijo el principito—, discúlpeme por que le haga una pregunta. —Te ordeno que me preguntes —se dio prisa en decirle al rey. —Sir, ¿sobre qué reina? —Sobre todo —le respondió el rey con mucha sencillez. —¿Sobre todo? Con un sencillo gesto, el rey señaló a las estrellas, a su planeta y a los demás planetas. —¿Sobre todo eso? —preguntó el principito. —¿Sobre todo eso? —contestó el monarca. —Pues era un rey universal, no únicamente un rey totalitario. —¿Y las estrellas le obedecen? —Es lógico —le respondió el rey. —Obedecen enseguida. Nunca admito un acto de indisciplina. Semejante poder asombró al principito. De haberlo tenido él, habría podido presenciar no cuarenta y tres puestas de sol, sino setenta y dos, o incluso a cien, quizá doscientas puestas de sol en el mismo día, sin tener que mover nunca su silla. Y como se sentía algo triste al recordar su abandonado planeta, se arriesgó a solicitarle una gracia al rey. Decería ver una puesta de sol ordene al sol que se ponga complácame si le doy a un general la orden de que vuele de flor en flor igual que una mariposa o que escriba una tragedia o transformarse en ave marina y si el general no lleva a cabo la orden recibida ¿quién cometería la falta él o yo usted contestó el principito con mucha seguridad Correcto hay que exigirle a cada uno lo que cada uno puede dar contestó el rey La autoridad descansa primeramente en la razón Si le das la orden a tu pueblo que se lance al mar hará una revolución Mis órdenes son razonables por eso yo tengo derecho a exigir que me obedezcan Mi puesta de sol —¿Entonces? —dijo el principito, que nunca olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. —Vas a tener tu puesta de sol. Yo la exigiré. Pero, según mi ciencia de gobernar, voy a esperar a que sean favorables las condiciones. —¿Y cuándo van a ser favorables? —interrogó el principito. —¡Hem! ¡Hem! ¡Hem! Le respondió el rey que consultó inmediatamente un calendario muy grueso. Hm, hm, será cerca, cerca. Será cerca de las 7 horas 40 minutos. Te darás cuenta cómo me obedecen. El principito bostezó. Lamentó que su puesta de sol se hubiese perdido y le dijo al rey, comenzándose a sentir aburrido. Ya no tengo nada que hacer aquí le dijo al rey me voy no te vayas le respondió el monarca que se sentía orgulloso de tener un súbdito no te vayas te voy a nombrar ministro pero ministro de qué de de justicia pero no hay nadie aquí a quien juzgar eso jamás se sabe le dijo el rey Aún no he visitado mi reino. Soy muy anciano. Aquí no hay espacio para una carroza y me agota caminar. Oh, pero yo ya lo he visto, dijo el principito, que se alzó para observar al otro lado del planeta. Allá abajo no hay ni una sola persona. Tú mismo te juzgarás, le respondió el rey. Esto es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse uno mismo que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte bien, eso significa que eres un auténtico sabio. Yo, dijo el principito, me puedo juzgar en cualquier parte. No tengo que vivir aquí para eso. Hm, hm, dijo el rey. Creo que hay una vieja rata en algún lugar de mi planeta. La oigo por la noche. Entonces, podrás juzgar a esa vieja rata la condenarás a muerte de tanto en tanto de esa manera su vida va a depender de tu justicia pero la perdonarás en cada oportunidad para tener a alguien a quien juzgar en otro momento porque solamente hay una yo contestó el principito jamás condenaré a nadie no me agrada condenar a muerte creo que me debo marchar no dijo el monarca pero el principito que no quería enfadar al anciano rey preparó sus cosas para marcharse y dijo si su majestad desea que lo obedezca sin demora me debería dar una orden razonable por ejemplo me podría ordenar que me fuera de aquí antes de un minuto me da la impresión de que las condiciones son favorables el rey no contestó y después de dudar un momento el principito comenzó su partida te voy a nombrar mi embajador se apresuró en decirle entonces el monarca daba la impresión de que el rey estaba poseído de una enorme autoridad el principito se decía a sí mismo durante su viaje la gente mayor es muy rara